Mercería y lecería n Carisma. Mercería Carisma. Arroba Mercería Carisma. Tienda de ropa para mujeres. Fabiano Onsari, 1567-1875. Wilde, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Abierto lunes a sábados de 10 a 13 horas. Los esperamos. Teléfono 2197-9961. Mercería Carisma. Arroba Yahoo. com. ar.